Kicillof anunció un nuevo aumento para docentes y estatales bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof anunció este martes un nuevo incremento del 11% para los estatales y docentes, que sumado al 14% que ya estaba previsto, rondarán en una mejora promedio del 25% para toda la administración pública a cobrar en octubre. Los gremios venían reclamando desde julio que se reactive la paritaria, ya que, por la escalada de precios, habían quedado abajo de la inflación acumulada hasta julio, que es del 46,2% según el INDEC. Una cooperativa de La Plata busca trabajadores y trabajadoras para realizar tareas agrarias. La cooperativa Campo Acción y Trabajo de La Plata busca trabajadores y trabajadoras para realizar tareas agrarias. Se trata de oportunidades laborales temporales con posibilidad de permanencia. Informaron que se buscan personas responsables para tareas de horticultura durante la temporada cosecha 2022-2023 en las zonas de Romero, Cheverry, Abasto, Olmos, Colonia Urquiza, Arana. La Plata, Poblet y Arturo Seguí. Para coordinar una entrevista hay que contactarse al 221-622-2042 o al correo cooperativacampo.a.t.gmail.com Un servicio que informa más cerca. El próximo jueves no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata. La Dirección General de Cultura y Educación confirmó la realización de las jornadas de trabajo sobre el nuevo régimen académico que se implementará en las escuelas secundarias de toda la provincia. La jornada se va a llevar a cabo el pasado viernes y fue suspendida a raíz del feriado nacional dispuesto tras el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las autoridades bonaerenses establecieron una nueva fecha y comenzaron a notificar a las instituciones que deberán suspender el dictado de clases este jueves. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 12 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.